Travesía. Música más allá de las apariencias. Ahora es Joe Bonamassa, como habíamos anunciado, disco nuevo, se llama Blues de la Desesperación, y en el mismo, bueno, Bonamassa, guitarrista joven y de éxito increíble a nivel mundial. Tal es así que los discos de Bonamassa se editan en nuestro país sin que nadie tenga que protestar mínimamente, es decir, que. Eh, comercialmente es un suceso, un éxito. Está acompañado en este material por Michael Roths en el bajo y Anton f i s en la batería, además de unos cuantos músicos invitados,、eh, entre los que se destaca Rice Whiteland en el órgano. En este material hay bastante rock, no solamente blues,、eh, y sigue la línea de los últimos trabajos con los que ha venido. Eh, sorprendiendo este guitarrista, insisto, norteamericano, que tiene poco más de 40 años. Lo que vamos a escuchar hoy, estamos bastante complicaditos con el tiempo, son dos temas. El primero de ellos se llama Algo así como El ascenso de la montaña, Mountain Climbing, y posteriormente uno de los temas más lindos del disco que lleva por título. What I know for a very long time, algo así como lo que conocí por un largo tiempo. That-、oh. El último disco de Joe Bonamassa salió hace poco más de 15 días. Los temas eran Mountain Climbing y recién What I Know for a Very Long Time. Más blues, en este caso con un toque soul, porque lo que vamos a presentar es el nuevo disco de la banda que lideran Susan t e d e s c h i y Derek t r a s El disco se llama Let Me Get By y es un material que salió hace relativamente poco tiempo. Es un, un disco con algunas participaciones de músicos no demasiado conocidos y muy eficaces. Les decía hoy que el bajista está vinculado al jazz y que se llama Tim Lefebvre. Mike m a t t i s o n y Mark Rivers hacen coros. Coffee Burbridge y Hotel Burbridge tocan teclados y bajo. Y en la batería se alternan Tyler Greenwald y J.J. Johnson, más una serie de saxofones y, y trompetas, liderados por algunos músicos que no son conocidos por Estas latitudes. Es un ensamble grande, 10, 11 músicos. Por supuesto, Susan Tedeschi es quien canta y toca la guitarra. Y lo mismo sucede con el amigo Derek Trax, que fundamentalmente toca lo que se llama slide guitar. Y que él, desde siendo un chico, tenía 12, 13 años, ya tocaba con los Allman Brothers porque había una vinculación ahí familiar、eh, dando vueltas. Cada uno tenía su propio grupo, su propia banda. Finalmente se conocieron, se enamoraron, se casaron y, bueno, formaron esta banda con la que ya han grabado tres discos. Este último es el que estamos o el que vamos a empezar a presentar a través de dos composiciones. La primera de ellas lleva por título a N-How y y posteriormente lo que. A ver, porque estamos acá. Don't know what it means. Lo que. No sé. No sé lo que significa. t e d e s c h i Tracks Band, el disco se llama Let Me Get By. Los temas eran No Sé Lo Que Significa y antes De cualquier modo. Anyhow.